Zona Cero. Esta noche vamos a dedicar nuestro monográfico Zona Cero... ...al enigma que envuelve la figura del zar Alejandro I. Un personaje curioso, eh, algunos dicen casi místico... ...fue uno de los enemigos acérrimos de Napoleón Bonaparte... ...y en los años que vivió no paró de, de dar rumores y comentarios sobre su persona... Incluida la muerte, la supuesta muerte del zar Alejandro I. A tal punto llegó la cosa que uno de sus descendientes decidió despejar la cripta donde, donde supuestamente se hallaba el cadáver de Alejandro I y allí no se encontró nada. Al poco aparece un monje. Y de él vamos a hablar. ¿Qué tal mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes hoy vestido de, de soldado zarista, ¿eh? Fíjate, eh, bien, estás preparado. Bien, ¿El eh, de la guardia? Es de la guardia. ¿Eres un oficial de San Petersburgo ahora mismo? Sí, sí. ¿Cómo pesa la coraza? ¿Cómo pesa es? la coraza? ¿Así os <risa> iban las batallas, eh? Ah, complicado este Borodino. <risa> ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tú vienes vestido de monje. Sí. sí, sí, sí, sí bien, pues y para, para, para, para, para un, pone un, hay Fedor. Sí, sí. La verdad es que Rusia siempre ha dado muy buenos monjes, ¿verdad? Sí. Otros un poco raros, pero... Sí, sí, algunos, sobre todo los barbudos, ¿no? los barbudos sí. esos de casi dos metros de estatura esos son muy peligrosos y sobre todo cuando van de místicos y Eso cuando van es. de curanderos y cuando van de, de asesores de la reina. Qué país tan complejo. ¿verdad? Muy complejo, ¿verdad? es muy grande y por lo tanto pues yo creo que alberga todo tipo de, de caracteres Y de misterios, ¿no? La e inagotable, o sea, por más que les mataban en las guerras, ¿verdad? Siempre había una nueva generación de rusos sí, para bueno, tomar las armas. Que han muerto rusos en todas las batallas, ¿no? Cuando habla ya de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han muerto muchísimos y siempre se recuerdan. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo se Rusia, en los siglos XVIII, XIX y XX ha tenido más muertos en sus guerras que el resto de Europa junta. Claro, claro. claro. El ¿no? otro día había un dato, fíjate, los 27 millones de muertos en la Está Segunda en 30, guerra mundial, eh, o, o 30, pero aún así, eh, cuando la batalla de Berlín, uh -huh. eh, los soviéticos tienen 6 millones de hombres en armas es que por más que los mataban su ¿no? tradición es el sacrificio, el sacrificio el sacrificio, el sacrificio uh -huh. falta bueno, de libertad, bueno es compleja la historia de Rusia sí, eh, aún así ganaron siempre ¿eh? porque la, el, el general invierno otras circunstancias, en el caso de Napoleón con la gran arnés, fíjate que, uh -huh. que, que ahí fueron 625 pero fíjate uh -huh. que curioso, eso, es decir, sirve, a todos les desprecian todos les matan mucha gente, todos les consideran un país bárbaro Primero fue Carlos XII de Suecia y los, sí. los rusos acabaron en Estocolmo. La segunda fue la Polonia, acabaron en París. Y el tercero, Gilders, acabaron en Berlín. Así que la verdad es que en ese sentido... Sí, sí, pero saben replegarse. Sí. Hay que tenerlas en S cuenta. Saben ceder terreno y, sí, y agotar verdad. al enemigo, ¿no? Y incluso sobrevivir, pues a grandes dictadores como Stalin, porque es verdad que nunca se acuerda. Bueno, a grandes, ejenos, a pequeños, libros. a medianos, porque siempre están con dictadores. Claro. Sí, y sí, entonces, sí. La parte de todo lo, la gente que murió, ¿no? Que fueron a manos de Stalin mucho más eh, que en la Segunda y, Guerra yo, Mundial. Pues, digo que en la Segunda Guerra Mundial, aparte de todos los que murieron, ¿no? que fueron millones, los que luego también murieron con Stalin, que ha sido un episodio menos conocido, ¿no? por el dichoso telón de acero, sí. pero cuando se empezaron a empezaron a saber las cifras, bueno, sí, sí, sí. bueno la, de, la hambruna de Pues de los años eh, 26, 27, 28, sí, sí, cuando sí, sí. recién llegado Stalin al poder, esa hambruna que mató millones de seres humanos Exacto. y, y que poco recordada está, ¿no? Por eso, por eso digo que la cantidad de, de rusos que han muerto en otras circunstancias menos conocidas, pero es verdad que se han repoblado de una forma tremenda, ¿no? Mm. Y ahí están, o sea, que a Bueno, yo de lo de le diría ser... actualmente, es la única nación de... europea ¿qué? que pierde población. Sí, sí, sí. Están perdiendo población, claro, ya... Sí, pero ahora. Un extremo, vamos, preocupante sí. por ellos son los ucranianos. Mm, sí, Sí, los ocurranenos que llegaron a ser 52 millones estaban en 48. Ajá, ¿no? Y los rusos fijaron, los, ¿los, los rusos siguen sí, bajando y bajando, 142 han quedado, ¿sí? Sí. Bueno, pero en, en tiempo de, de Alejandro I, esto no era distinto, seguía muriendo por toda la, la Seguían se se muriendo se por la patria. Lo que pasa <risa> es bueno que enfrentados a Napoleón parece que eso les daba cierto, ¿verdad? Cierto realce, ¿no? O sea, no sí. es lo, no es lo mismo morir de hambre que morir frente a Napoleón, ¿no? ¿Y eso que Alejandro I en sus primeros tiempos fue amigo de Napoleón? Sí. O sea que Le admiraba mucho, sí, sí. Que eran muy coleguillas y sí, sí. se admiraban mutuamente. Reuniones en barca incluida ¿no? Exacto. <risa> bueno, en barca previo aniquilamiento en, en, en Freeland en freelance cuantos miles de rusos, como siempre, sí, sí, que sí. no eran por supuesto nunca los amigos del Rostar. Sí, sí. Eso es una cosa que siempre influye. ¿eh? Ah. Bueno, pero sí. Sí. sí no es, es que, es que eran amiguetes. Pero realmente habían machacado a varios decenas de miles de rusos sí, y pues, les convencieron de la amistad y esas cosas. Pero es, pero es verdad lo que dice Jesús. que hubo una una amistad previa, ¿no? Hubo una época, una o sea, que época era buena. Era Sí, sí. Hasta que, bueno, pues es lo de la presión de los nobles y los familiares, pues dijeron que no, que no era una buena compañía, no era una buena amistad. Y a partir de ahí, pues es cuando Rusia también sufre, sí. en este caso, las guerras napoleónicas, como le pasó también a gran parte de Europa. Sí. Y, los, bueno. los boyardos también son paramonográficos, ¿eh? Sí, yo creo que pues sí, es verdad, los ¿eh? boyardos, <risa> es verdad que es sí, todo, sí. todo un linaje curioso, un que ha tenido unos miembros destacables, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso de Alejandro I es verdad que tiene toda una época... Vamos a hablar un poco ahora de esa época pública, ¿no? Para luego hablar de, esa, misterio, sí. de ese misterio que, que al, a, abarca más tiempo ¿no? que, que su obra y su, y su época pública. Porque Alejandro I... Es un personaje que nace en 1777 y que tiene una muerte, vamos a llamarla así, oficial, oficial, en 1825. Y la verdad que es uno de estos personajes que quiso hacer mucho por Rusia lo que le pasa a otros zares que más bien son propósitos y buenas acciones que, que las obras en realidad, ¿no? No, pero a este le pilló joven. Eh, le pilla joven. Con entusiasmo, sí. Tiene una educación, pues bueno, pues bastante liberal. Mm -hmm. De hecho, tiene un tutor suizo que le instruyen los principios de Rousseau, o sea, que nace con esas ideas de libertad, de regenerar un poco al pueblo, y efectivamente hace todo tipo de obras sociales en principio, que bueno, que en parte está preconizando lo que luego sería la Revolución Rusa, es decir, que le da una serie de favores al pueblo ruso, que luego pues, bueno, van creando ahí unos anticipos que que luego van recogiendo esas cosechas políticas eso es una cosa evidente y así lo han reconocido los historiadores pero poco a poco va cambiando va cambiando porque en la forma que él eh, llega al poder y eso es muy importante destacarlo él llega al poder él es hijo de, del zar Pablo I y su padre es asesinado bueno, es una tradición rusa tampoco es, sí, sí. es una tradición rusa pero lo cuento porque sí que es un punto de inflexión en su vida es asesinado y él entonces en ese momento llega al poder pero llega al poder y fue un poco criticado sobre todo por ciertos sectores porque se pensaba que él había tenido una cierta implicación al menos pasiva en el asesinato de su padre y esos remordimientos son los que luego hay que tener en cuenta para saber lo que luego el pueblo va contando cuando desaparece oficialmente ese 1 de diciembre de 1825, que es cuando dice que muere Alejandro I. Bueno, aquí tenemos a un zar, Carlos, con un presunto pesar, ¿eh? el, sí, bueno. el de la muerte de su padre y su supuesta implicación, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Pero más bueno, que implicaciones que dejó hacer, ¿no? Sí, es, bueno. exacto, fue la sí, sí. que decían los franceses. Sí, de hecho, el, el, el problema es que el problema de, del zar Alejandro I viene marcado por algo que no es tan propio de la religión y de la cultura, y como de la católica, que es la culpa. La culpa, la culpa. Sí. La culpa sí. es el problema de toda su vida, pero la culpa, por en cinco o seis cuestiones, ¿sí? la culpa por lo que no hizo o dejó de hacer con el caso de su padre, la culpa por no llevar más adelante las, las reformas famosas de lo que él llamaba su comité privado, donde había un grupo de amigos como Víctor Kupchev, Nikolai Novotyslev o Pavel Stoganov, que son los que... Eh, bueno, los, por cierto que algunos, los, los rusos más recacitantes los llamaban el Comité de Salud Pública, eh, haciendo <risa> referencia a la revolución francesa, porque es verdad que intentaron una serie de reformas que luego nunca llegó a cabo, mm. según la culpa que añade sobre su vida. La tercera, la, la alianza. ...original con Napoleón... ...después de unirse a Prusia... ...a la que abandona... ...después de la batalla de es decir, ...la verdad, el, la situación es extraña... De, ...de llegar a un acuerdo con Napoleón... ...la cuarta de sus culpas... ...el, el, el arrepentimiento por haber de verdad admirado... al, al autócrata y el emperador de Francia... Mm. ...la quinta... en ...la forma en la que lleva a cabo la guerra contra Napoleón... ...porque en el fondo a pesar de la victoria... ...los rusos sufrieron muchísimo... Sí. ...el fue literalmente devastado... ...y eh, Moscú, la sexta... ...Moscú ardió... ...Moscú ardió entero... Es es y, ...y la sexta... El, el no haber sabido llevar adelante el, el mayor de la mayor de sus contradicciones. Es decir, el que él defendía lo que él llamaba el modo de vida liberal, el hacer una Rusia más moderna, hacer una Rusia en la medida de lo que querían sus preceptores occidentalistas y, mm. y modernos, y luego que en realidad pues él fue siempre un autócrata, un autócrata despiadado además y que no pudo evitarlo, y que de hecho la verdad no fue capaz de, mm. de dar a Lola de verdad ninguno de los cambios profundos al pueblo ruso que el pueblo ruso y como sociedad ya demandaba, porque alejaba profundamente Europa. Hay una cosa que habitualmente se dice muy poco, de la época de Alejandro I, pero tiene algo de relación con lo que ha dicho Jesús, que podría explicar la parte del misterio que vamos a contar ahora. Mm. Que es que mmm, cuando los rusos, eh, en los últimos años de las guerras de la revolución, en, en la década de 1795, no, bueno, 90, al final, cuando, mm. cuando Napoleón parte a, a la campaña de Egipto, el ejército ruso eh, inicia una campaña desde el centro de Europa que la lleva incluso a Suiza. En Suiza, y en el centro de Alemania, los rusos descubren algo, los soldados, los campesinos, alistados a la fuerza que formaban parte de la nación sí, más bien. pobre y miserable de Europa. Que se vive muy bien. Claro, descubren que hay <risa> gente que vive increíblemente bien. Sí. Y que ellos están defendiendo a una gente que vive cien veces mejor que ellos. Es que eso pasó también en la Segunda Guerra claro, Mundial Y, Alemania, y la primera, es, decir, claro, es el mal claro, de Rusia. Es decir, claro. Rusia entra en crisis siempre porque tarde o temprano, por muy brutos, muy brutales y muy alfabetos y muy torpes y sus soldados, siempre que invaden Occidente ven el mismo contraste claro. pero es que ahí el matiz es que era el propio emperador el propio zar el que decía que eso tenía que ser así pero luego no era verdad entonces siempre había esa duda entre la horrible vanidad que tenía el zar Alejandro era un vanidoso y un chulo mm. y un soberbio la, la confianza y la seguridad que tenía en que bueno, dentro de las culpas que había acumulado en su vida él al final es el que había decidido la guerra contra Napoleón, ni ingleses ni porras fue, fueron los rusos como siempre y luego el gran problema de que él no da el paso definitivo para llevar adelante las reformas y se encuentra, pues bueno, más o menos el año antes de su muerte, con que él es la cabeza de la Santa Alianza, la cabeza del absolutismo europeo, y la persona en la que todos confían si hay algún día que poner punto final a cualquier movimiento liberal en Europa. Mm. Hasta el extremo de que incluso, por ejemplo, el caso español, se llegó a pensar en él como solución a la libertad americana. Se llegó, se llegó a pensar que a lo mejor, bueno, incluso se llegó a considerar que a lo mejor los prusianos o los australos o incluso los rusos acabarían interviniendo para evitar la libertad de las colonias españolas en América. Sí. Cosa que no un disparate total, pero que es verdad que se llegó a pensar sí. desde el punto de vista de hasta qué extremo se pensaba que el zar Alejandro era todo lo contrario de lo que él mismo había hecho de ser. Bueno, pues eh, muy bien enmarcado el, el asunto. Eh, uh -huh. Aquí tenemos a un hombre con ese pesar, con ese sentimiento de, de culpa por diferentes factores, como ha apuntado Carlos Canales, el hombre que abrazó a Napoleón, el hombre que se enemistó con él, el hombre que puso 75.000 soldados en Francia uh -huh. en 1814. Bueno, pues eh, el zar Alejandro I. Llegamos a 1825, tiene 48 años tan solo. Uh -huh. Y fallece. Y fallece estamos en el 1 de diciembre de 1825 muere Alejandro I en Tangarov y la autopsia dice que es por malaria, una infección complicada con un delirio febril y así quedan las cosas, le sucede su hermano Nicolás I y empieza ya a haber anomalías casi casi desde el primer momento eh, depositan el féretro en el panteón de los Romanov en San Petersburgo en marzo de 1826 pero... Ya empieza a haber rumores de que la causa de su muerte no fue la malaria, sino que parece que fue la sífilis. Por otra parte, que nadie no extrañe que se diga malaria, sí. eh, porque sí. en Europa en el siglo XIX caía por malaria, vamos, sí, que, parece, que daba parece. gusto. O sea, cada vez que llegaba el verano a Roma, sí, sí. Eh, vamos, que no solo es una enfermedad tropical, vamos. Sí, es <risa> que parece ahora como si llega un caso de malaria a España nos, pues, se nos pone lo de la carne de gallina. Sí, pero... sí, sí, nos vamos siempre un poco a África, nos vamos sí, un sí. poco al Caribe. Pero ¿no? en aquellos no. tiempos hubo, hubo. Hubo, hubo. efectivamente, <risa> hizo estragos. Sí. Eh, se, habla de sífilis. se habla de sífilis, efectivamente. Ese es un poco el rumor, porque eh, se sabe ¿no? que la autopsia fue firmada por el cirujano jefe Tarasov, pero uh -huh. esa esa firma había sido falsificada. Al fin, al tanto, al fin y al cabo murió del, del mal francés. Sí, <risa> ¿Sí? por donde no, <risa> no, mal napolitano, mal <risa> español. Pues, <risa> el guiño del destino, sí. Pues. <risa> y entonces, bueno, eso es lo que se comentaba, ¿no? que no fue tanto malaria, sino sífilis que quisieron ocultar, ¿no? Pues esta muerte que Entonces también, pues estaba ah, mal vista, ¿no? De que un zar muriera de esta, en estas circunstancias. Bueno, ese sería como un pequeño enigma donde todavía no, no se sabrá, ¿no? Y no se sabrá y nunca se volverá a saber porque eh, fue el, el, el ADN no se va a resolver. Fue el parte oficial. Fue el parte oficial. Eso efectivamente. O sea, Oficialmente el zar Alejandro I sí, muere, de eh, muere de malaria. Muere de ¿no? malaria. Muere, ¿no? pues el 25, el 1 de diciembre. Pero eso. descubren, ya digo, que la firma del cirujano jefe no era la suya, había sido falsificada. Bueno. ¿Qué ocurre, que desde 1826 está en este panteón de los romanos y unos 40 años después eh, surgen, ya digo muchos rumores en la corte de Nicolás I donde la gente le decía, bueno eh, dicen por ahí que este hombre, el que se enterró pues a lo mejor no era Tu hermano no Alejandro I, porque hay un monje cerca que tiene una fisonomía, <risa> tiene un careto sí, es que muy parecido al de tu esto, hermano. Es que esto hay que explicarlo, de Fedor Kurmichi y el parecido, <risa> no es casual. En muchos, seguro que muchos oyentes han visto una vez un cuadro en el cual sale el zar Pedro I de Rusia con un negrito. Ese negrito, que era un paje suyo, se lo había regalado el sultán de Turquía. Bueno, ese negrito era el padre de Puskin, claro, del famoso novelista, ¿no? sí, Pushkin era mulato, bueno... Pues Pedro I aparece inusualmente gigantesco al lado del paje negrito. Y es que, aunque el paje negrito acabó midiendo 1,90, resulta que es que había un problema con el zar Pedro I, que medía 2,10. 2,10. Claro, pero es que el zar Alejandro medía casi 2 metros de altura con lo cual claro había por ahí un monje que sí. no solo se le parece que mide dos metros, dos metros pero, pero Carlos en todo caso estamos hablando de la familia imperial rusa sí la familia imperial rusa eran gigantescos, pero, pero gigantescos. eran pero, totalmente diferentes y medían dos metros todos de mínimo pero, ¿no, casi un fallecimiento tan insigne claro es es, decir, pero cómo pudo sembrar la duda no claro sí por una sencilla razón porque el poder de los autócratas era tan gigantesco y las las voluntades se ganaban de una manera tan absoluta en Rusia Que curiosamente cuando surge el mito, en tiempos de Nicolás I, de que su hermano está vivo y que además es un monje que mide dos metros, que se hace llamar <risa> Fedor Kürmich, es que la gente se lo puede llegar a creer porque saben que el poder del zar es tan in inmenso que puede lograr eso. Y además sobre todo porque la extensión del mito de la culpa de Alejandro I había quedado como la leyenda urbana moderna en Rusia. A eso vamos. Era lo importante. Se piensa que la, la culpa que acompaña al zar sí. desde tiempos eh, ancestrales, sí, sí. desde sí. tiempos pretéritos, eh, provoca que éste quiera abandonarlo todo, quiera abandonar el mundo y esa es la leyenda que empieza a circular. Exactamente, ¿no? ya empieza a ser un rumor popular. Y te coloco un cadáver, un, un, claro, un fiambre. Eso es lo que Parecido. se pensó en un principio. O sea, pues digo que hay como, eh, ahí Exacto. empieza el rumor. Y dice, bueno, cuidado, hay un monje que se parece mucho. A, a El difunto Alejandro I Ese es el primer rumor Le llega ese rumor a Nicolás I Entonces, bueno, pues hay una forma de comprobarlo Vamos a abrir el feretro Exactamente, Vayamos. un sarcófago de mármol Y lo abre Y ahí. pero por Dios esto es como me imagino la familia real española yendo a la escorial ¿no? sí, sí al... claro, exacto a efectivamente pero, oye, dicen por ahí? bueno, vamos a ver entonces, yo creo que Nicolás I lo hace para callar todos esos rumores y lo que hace es el efecto contrario Justo. al encontrarse vacío <risa> entonces <te risa> traes, se lo ves dice efectivamente y ahí empiezan a bueno, pues a hilar un poco todo este argumento casi conspiranoico es decir que el propio Alejandro I simula su muerte porque ya su culpa bueno y entre otras cosas pues a ciertos fracasos eh, diplomáticos pues, pues le, le obligaron de alguna forma a dejar el trono en lugar de, de decirlo claramente fabrica una muerte una muerte totalmente irreal pero bueno él quiere que, se, que fallecer de forma oficial para aislarse del mundo y claro que se aisla del mundo para de que él se va a un monasterio de, de la taiga un lugar totalmente alejado del mundo mundanal ruido como hice una choza en los monegros que se busca bueno los monegros un lugar encantado se habla incluso que este especie de ni siquiera era monasterio porque más bien era ermita no se se fue entre el río Obi y el Yenisei es decir una de las zonas todavía más apartadas un poco más o menos donde cayó el meteorito de un al lado más o menos ya ya lo que pasa que fíjate estoy pensando Hubo un entierro. Claro, hubo sí, sí, entierro, claro, Hubo, no, no, no, ¿Hubo, hubo funerales oficiales claro. del claro. imperio. Sí, bueno, hubo, fue una cosa... hubo testigos, verían sí, en, sí, el claro. ataúd eh, entrar, ¿no? El, el, el ataúd, claro. pero no era el estilo ame el americano, americano ¿eh? con, el, con el maquillaje del cadáver no Bueno, es que que un esteta. poco también en la época. Es verdad sí. que el zar era un gran dios. es decir Podía hacer prácticamente sí, sí, lo que quisiera ah, y... Si realmente esta teoría fuera correcta, bueno, pues ya mm, sobornaría... Existirían cómplices, fuera. claro, claro. Existirían sí, sí. cómplices claro. Que, que, bueno, pues intentarían tapar un poco todos los flecos para que esta teoría fuera convincente. Es decir, que hasta su propio hermano, que es el que llega luego al poder, Nicolás I, se lo creyera. Porque parece que Nicolás I no estaba involucrado en esta falsa muerte. No, de hecho fue el que... Claro, exactamente, el... fue el que abre el sarcófago, ah, que o sea, no, verdad. tenía ningún sentido. Pero es el, el corte que se lleva al abrirlo. Claro. Pues es que no Entonces, pasa... aquí entra lo sorprendente, porque dices, bueno, vale, muy bien, este monje sí. tiene dos metros... Hasta ahí puede valer. ¿no? <risa> puede haber otros rusos que lleguen a esta estatura. Incluso monjes. Más, eh, incluso monjes. Y que más o menos se puedan parecer a Alejandro I. Pero es que hay una serie de pistas que parece que son bastante concluyentes a la gente que conoce a este monje. ¿Por qué? Mira, Alejandro I era duro del oído izquierdo. Este monje también. <risa> lo cual hacía tlactlactisino <risa> si ya. Lo mismo que el Cumbis, sí, sí. Lo cual Ya tenemos una semejanza más. Otra más. Eh, el zar se llevaba la mano al cinturón para hablar con la gente. Mira tú por dónde... Bueno, se le va a la cuerda. Pero se le va a la cuerda. Exactamente, no a la cinturón, pero a la cuerda, a la cuerda de esparto. Cuerda. También era... Bueno, pues sorprendete también. Iba a decir un chiste malo. Pero somos, aquí entra... Es lo otro. que unía a Fedor con Luis Aragones. visto Estaba con cinturón. <ríe> sí, se sí. con chándal igual. Y ya el colmo, el colmo que esto ya ya no, no se sabe si creerlo o no creerlo, pero bueno, una de las manías que tenía el zar Alejandro I era, bueno, vestir finas ropas interiores, ¿no? Y lo mismo que fedor. Lo cual A mismos, pesar de vivir una cueva en la taiga. No tenía... O sea que... Los gallumbos de esparto, que no los usaba el fedor. ¿El fedor este llevaba también lecedía fina? ¿o? Sí, porque dicen... El digamos, siguiendo un poco sí. la sí. teoría de sí. esta sí. la, sí. la el... lencería fina no es por la que él compraba sí. es que sino por la que recogió la que recogió del palacio cuando él era zar o sea que ah, se prácticamente lo... renunció a todos los lujos <risas> menos para me mismo... su ropa interior se llevó latillo y otra más que hablaba francés y alemán el monje, el monje. Sí. lo mismo eso además eh, es curioso porque eso significaba en Rusia, esto es importante, uh -huh. porque todas estas chorradas esto es muy importante el el idioma de la corte de Alejandro I no esto es unos, esto es real, eh. Mm. Era, el francés, era el francés hasta el tal sí. nivel que cuando los rusos ocupan París lo que le sorprende a los parisinos y parisinas no es que les hayan ocupado una orden de Bárbara, sino, sino que todos los oficiales hablaban un francés perfecto. Uh -huh. sí. Y el alemán era el, el, el idioma del ejército básicamente, es porque que... los los varones negros y los, los antiguos, de la antigua los descendientes de los colonos alemanes en la orden teutónica báltica eran en gran parte los mentores de la occidentalización del escrito ruso mm. y las órdenes de alto mando por ejemplo la guardia zarista en la época de la Argentina se dan en alemán entonces el alemán y el francés eran síntoma automático y tú formas parte de la aristocracia rusa. Hombre, doña Catalina la Grande era, era alemana, la claro, alemana claro. Bueno, y, y la mujer una... de Alejandro I cuidado, claro, y era tenía... una princesa de Baden y siempre, en todos los casos, tenía una fascinación evidente por, por Francia ¿no? la propia Catalina siempre, se cascaba con Volter de hecho Alejandro claro. I era nieto de Catalina la Grande claro, claro, claro no sé. si es que la cosa o sea, la relación francesa y rusa o sea, es muy, muy eso curioso porque ese. puedes decir, bueno, que no tenía que hable un monje en la taiga francés y alemán bueno, francés y alemán no significa que fuera por eso Alejandro Pero primero significa ya, ya. desde luego que era un ruso de clase alta que era ya. alguien muy bien formado y, decir, con una gran educación y que eran como muchas circunstancias pancés fina lencerilla fina Exacto. dos metros teniente es de lo sí. izquierdo y se cogía el cinturón <ríe> <de> <ríe> la cuerda y de se se cinturón. La cuerdecilla <ríe> de fin <ríe> Claro, no seremos nosotros quienes <risa> pero, pero bueno, vio, en cualquier botella... caso vivió noventa y siete años, ¿no? El monje. Claro. Porque muere sí. en 1874, con lo cual fíjate setenta y años. A ver, recordemos, la polémica surge en qué ¿cuál? año. Entonces eh, sí, sí. se surge más o menos a los 40 años de haber muerto oficialmente, ya digo, eh, Alejandro I. O sea, cuando 1865... empieza. Sí, sí, sí. mil ochocientos es cuando empiezan a correrse todo este tipo de rumores y cuando aparece. Bueno, cuando aparece, cuando alguien dice haber visto a este monje, porque el monje, por supuesto, no va a la corte, no va al Kremlin. Pero el... entonces el monje es casi ya un agenario, claro, claro, coincidía por la edad, claro. coincidía, pero cuando otro, pegan a sujetos de este tipo. Otro, de rumores. Detalle, ¿no? otro, detalle. otro detalle, claro, había demasiados elementos. Aquí, claro, se dan dos circunstancias. O puede ser que estemos hablando de una, falta, una falsa suplantación, es decir, que el pobre monje no tenía nada que ver con esto y le implicaron los rumores populares y le estaba allí viviendo tranquilamente en un eremitorio de la Taiga. Y todo el mundo le levantaba allí para que <ríe> <yo, le> <ríe> no, fina. A ver. O bien que realmente que nos encontremos ante la segunda vida, esa second life de Alejandro primero, bueno, eh, claro, sí, la pregunta es... ahí los expedicionarios yendo a la teiga a ver si hablaba alemán? La pregunta es obligada. El monje se pronunció. No, no, nunca se pronunció, evidentemente. Nunca, nunca, nunca lo reconoció. Eso es lo que Lo que, el, falta el, en lo este que caso. quería es que le dejaran en paz, ver, evidentemente, porque buscó esa vida. Y ya que sabía de lejos el tío, ¿eh? Y, suponés, y donde la vara. Es que hay gente que tiene una desgracia. Claro, aquí tenemos una, una declaración bastante sorprendente en este caso. El monje era, pues eso, un monje peregrino, lo que quería era olvidarse de todo y que no le metieran en estos líos ¿no? o sea, por un lado es lógico, es decir, si realmente fuera el auténtico Alejandro I, él no quería ser reconocido como tal y si no lo era, pues razón de más para decir la verdad, como parece que la decía bueno, hay una frase significativa que es lo que generó muchos más rumores el príncipe Vladimir Variatinsky, dijo de él cuando muere, cuando muere este monje dice, Alejandro I ha fallecido en 1864 con el nombre de Fedor Kumirch al menos yo así lo creo firmemente. Claro, al decir eso, alguien que se supone que conocía de muy la bien, corte hijos, más y ha con su hermano, con Nicolás pues Cimero. generó todavía muchas más dudas para que hoy por hoy pues se ha considerado este peregrino ruso como uno de los suplantadores... bueno en este suplantador a, a la fuerza de el zar Alejandro I. Bueno. Sí que las puertas han quedado abiertas, pero desde luego es uno de los casos más curiosos de intriga palaciega que se puede uno encontrar en la historia de Europa. Ahora que está de moda tan en boga lo del ADN, pues sí. sería cuestión de encontrar el cuerpo de, claro, del monje. Claro, es lo que te decía, parece ser que no porque el cuerpo Tabo del monje, monje nunca se ha llegado a encontrar. Vale, por lo menos pues. no hay no hay constancia histórica, por lo tanto no se podrán hacer nunca las pruebas, porque si realmente sí existiera el cadáver del monje, pues será más fácil que ahora imposible. Claro, o sea, hacer y, y no, y se hace la provecita y pero fue un sitio tan remoto el pobre monje yo creo que quedó incinerado por el cayó tu búsqueda de no, y se llevó por delante el misterio solo estaba tan intentando esconderse tan desesperado bueno pues eh, un caso sugerente verdad Lo, la verdad ¿Eh? que muy muy entretenido y, y gustas eh, averiguar estos misterios de, de la historia y este todavía está sin desvelar ¿eh? ¿Qué, qué pasó realmente tuvo dos vidas el zar Alejandro I una como como glorioso César de, de Rusia y otra como monje ermitaño claro, se puede ¿tú? ser que incluso tuvo tres muertes una de malaria sí. otra de sífilis y la otra a ver como monje pues muy bien muy bien Para ti eh, Carlos está este cordoncito, eh, de, de los trinitarios. Qué bien, qué eh, bonito. Ponte -lo para allá, ya lo puedes sí, coger. Qué, qué bonito. O es sea, que me sujeta así. Muy bien, muy bien. Y, y para ti eh, Jesús ver, a ver, a ver. toma este gorro de cosaco. Ah, eh, viene con dos botellas de vodka. Sí. El vodka Terminator, sabes que es el vodka de moda ahora mismo en Rusia. Sí. Te <risa> sí. tomas dos tragos y ya no lo cuentas.